por allí en la legislatura de nuestra provincia, precisamente en un día muy especial en donde se va a estar tratando este tema que nos preocupa y mucho, eh, que es el, eh, la, la megaminería que se está intentando eh, imponer en la provincia y que las firmas que se han juntado, la iniciativa popular le ha dado freno. Para poder charlar un poquito mejor estamos en contacto con Romina, eh, Romina Krebs. Eh, ¿Nos escuchás, Romina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, la escucho. Gracias, Romina, por esta comunicación. Sabemos que estás allí en la legislatura muy atenta. Eh, contanos un poco dónde estás y qué está sucediendo en este momento. Bueno, este, en este momento se está dando la sesión tan esperada del martes 17. Este, hay sesión legislativa, ya comenzó hace 25 minutos aproximadamente y hace un rato se dio pase a comisión de la nota presentada por los jefes comunales y el intendente comunal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene la situación allí? ¿Hay, hay, hay, bastante, hay gente han dejado de entrar? ¿Se puede participar? ¿Cómo está la situación? que sí, eso me sorprendió porque en el legislativo nos permitieron ingresar un paréntesis para lo inscribiéndonos a nosotros, como siempre, inscribiendo nuestra económica de documentos. Uh -huh. Somos pocos relativamente... Me hubiese gustado que haya más participación, pero bueno, estamos eh, muy atentos en a toda maniobra o acción que puedan llegar a tomar. Sí, hay que estar como muy atentas, atentos. Sabemos también, Romina, que es un momento difícil en la provincia, que hay muchos sectores que también, conscientes como como vos, como tantas otras, que han estado con paro, con distintas movilizaciones, y sin embargo ustedes están allí. Eh, cuéntenos un poco cómo se está dando la discusión en la Asamblea Ciudadanas del Chubut, Eh, el día sábado tenemos entendido que se ha realizado una watch. Eh, nos contás un poco, cómo, bueno, cuáles fueron las discusiones que se dieron allí. Bueno, más que nada, eh, nada un carácter más bien cerrado, porque la idea era realizar un, un documento, ¿no es cierto?, de la familia de Chubut, eh, para enviar a la, a la watch que se va a hacer en Rosario, ahora fin de mes. Este, y así es hablar eh, temas importantes no es cierto como eso eh, seguir o no juntando firmas este darle marcha para adelante con el tema con temas legales de en sí o no eso es que la tratamos como largo ¿Sí? debate de 13 horas y la y cómo es la participación es representativa en la Watch van de distintos sectores de la provincia ¿verdad Romina? Hay eh, distintos sectores, no sé si te refería a sectores con asamblea. Claro, claro, de a, sí. sí, sí. Referentes de algunas asambleas con el mandato de su asamblea, ya charlado, reunido, no sé, este, con alguna disposición a realizar. Uh -huh. Eh, en, eh, contanos un poco cómo fue el tema de las firmas, eh, la juntada de firmas en esta que se presentaron la semana pasada, ¿no? Fue la presentación de. Sí, el viernes fue la última presentación de las 19.003 firmas. Este, el, el sábado nos llegaron más todavía de los compañeros que vinieron de Cordillera, por allá. Uh -huh. Este. Y de la meseta también llegaron bastantes, así que ya superamos las 20.400 firmas. Es decir, que este, es la, la, la decisión de, de 20, más de 24.000 personas frente a la de. de eh, frente a la de 8, 8 son los intendentes sí, que 8. han. <risas> un o sea... intendente y siete jefes comunales. que claro. Tiene como un, un cargo menor, ¿no es cierto? Al de intendente. Uh -huh. Son ocho personas más los 27 de estos recinto que podrían decidir por los más de 20.000 firmas que somos, más de 20.000 vecinos y vecinas que somos los que nos declaramos en contra. Sí. Ahora Romina, contanos por ahí para la gente que, que no ha participado de asambleas, por ahí vecinos y vecinas que hace poco que están eh, llegados a esta provincia, que tal vez en un momento de crisis como este en el que pareciera que no hay otra alternativa, otra salida, ¿Por qué, eh, des, ¿por qué des, dicen, decimos no a la mega minería? ¿Por qué no es una alternativa? De, más que nada decimos no a la mega minería por sus métodos de extracción, este, por la contaminación que nos va a dejar en el suelo, en el aire, en el agua, más que nada. Uh -huh. Por su consumo energético, por su consumo de agua. Hay muchísimos factores por los que decimos que no, en realidad. Hay estudios ambientales realizados, eh, las. las gente de la asamblea eh, se toma un, un trabajo muy laborioso en realidad, que es informarse de cada uno de estos proyectos, ver los puntos eh, negativos y positivos que pueden llegar a tener, que positivos prácticamente no hay, este, lo que se puede llegar a tomar como un punto positivo que es lo que ellos hablan, que son los puntos de trabajo. Eh, no, no son existentes en realidad porque más que nada son cosas que toman la gente de la UOCRA para construir los puestos este, mineros, ¿no es cierto? Para uh -huh. construir el lugar a donde van a hacer el yacimiento y nada más porque uh -huh. ellos traen su mano de obra técnica, mano de obra especializada y para el pueblo en realidad no queda nada más que contaminación. Uh -huh. Bueno, ¿cómo pensás que se va a dar el debate hoy? ¿Recién comienzan? ¿Quiénes son los eh, legisladores las legisladoras que van a tomar la palabra? ¿Se sabe cuál es el posicionamiento? Ya supongo que a esta altura está bastante eh, dicho. No sé qué sorpresas podemos llegar a tener, pero ¿cómo ves vos la situación, Romina? Y, y bueno, un comento de paso. Ayer estuvimos con compañeros de la Asamblea de Steel, eh, reunidos, en, en, reuniendo, ¿no ¿cierto?, con dip algunos diputados Uh -huh. y, y bueno, varios de ellos se, se pidieron en contra de la mega minería, uh -huh. este, y dijeron que ellos su posición no la van a cambiar, que eso nos alegró bastante, en realidad pensábamos que teníamos menos cantidad de votos a nuestro favor. Eh, pero votados bueno, de qué bloque, Romina? Eh, del UCR cambiemos, tuvimos una reunión con ellos, este, tuvimos una reunión también con una señora de de la Historia, uh -huh. Eh, no voy a dar nombres todavía, en realidad, porque prefiero charlarlo uh -huh. con la Asamblea para estar bien, no sé, pero bueno, eh, vamos teniendo puntitos a nuestro favor, por así decirlo, eh, para tratar este tema dentro del recinto, uh -huh. que eso suma mucho, en realidad, claro. suma mucho porque nosotros pensamos que de los 27 que eran, íbamos a tener nada más que una persona que era la que se nos había acercado para charlar dentro de la Asamblea, Uh -huh. este, que también es el bloque de la UCR cambiemos. Este, pero Bueno, reunidos, eh, charlando, debatiendo, viniendo con información concreta, ¿no es cierto?, acerca de los proyectos que se quieren aprobar, contándoles cómo uh -huh. era ese, esa temática. Eh, bueno, la verdad que nos quedamos muy, muy contentos, por así decirlo. Uh -huh. Satisfecho sería más bien la palabra de que estén tomando conciencia los diputados también. Eh, hay de todas formas todas estas propuestas de, de, de apoyar la megaminería no daría respuesta a toda la crisis económica que está, está eh, sucediendo en toda la provincia, ¿no? De alguna manera también es como la excusa que están queriendo instalar eh, por allí sí. algunas empresas, ¿no? Como eh, también para generar como un contraargumento. Eh, ¿Se ha discutido en la asamblea el, el sábado, por ejemplo, las, alguna estrategia comunicacional? Bueno, aunque sabemos que esto desde el 2014 con la iniciativa popular y antes también en, en, en, eh, ha sido ¿no? un, un tema de discusión, las estrategias para llegar a la, a la, a la, a la gente, ¿no? porque tienen algunas empresas tienen hasta los medios de comunicación por supuesto de su lado Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se ha podido determinar? ¿Está este documento? Bueno, sí, por parte de la asamblea, dentro de, en realidad entre hoy y mañana ya vamos a emitir un documento oficial eh, de la Unión de Familias Ciudadanas de Chibut, que, que bueno, va a contar más o menos qué es lo que se habló, más que nada el tema de la criminalización de la protesta, que tuvimos dos compañeros eh, denunciados penalmente. Uh -huh. Este y con respecto a las empresas eh, nosotros no, no, tomo, no vamos a tomar disposición en contra de ellos sino más bien estamos haciendo este labor que es más engorrosa todavía uh -huh. que es acudir a lo legal nosotros como parte del pueblo disponemos de una constitución provincial de una constitución nacional que nos avala y nos protege ante determinadas cosas nosotros como ciudadanos conscientes Eh, tomamos en cuenta esto ¿no es cierto? y accionamos a favor ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo las acciones legales que se están previendo, no sé eh, con, continuar con el tema de la iniciativa popular, por uh -huh. ejemplo ya presentada en el año 2014 vetada, aprobada una iniciativa popular falsa, que no era la nuestra uh -huh. eh, y bueno más que nada ese Ese es nuestro punto sumado a la ley 5001, que es la que nos protege, la única que nos protege, de que se instalen estos yacimiento eh, Romina, ¿vos a qué asamblea perteneces? A la Asamblea de Rawson Playa. De Rawson Playa, bueno. Bueno, vamos a estar eh, atentas, ahí eh, no se está transmitiendo en vivo, pero sí hay varios medios que están por allí tomándolo también, así que escucharemos este, a ver qué discusión se da, cuál es la, la opinión respecto de, de, de este emprendimiento y bueno, agradecerles a ustedes que están allí haciendo el aguante que están poniendo el cuerpo y estar atentos a lo que dicen, así que no te entretenemos más. Gracias, Romina. Muchas gracias por comunicarse y por estar atentos a nosotros que, bueno, somos los representantes acá, pero somos todos en las calles. Así es, <risa> así es. chao muchas gracias. Muchas